Too blind to see tomorrow Too broke, too big or borrow Young and stupid Fijaros, ahí viene corriendo por el la cita Lives are broken ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿De qué huyes? Un, ¿Un animal? ¿Bestia? ¿Monstruo? Una bestia ¿Grande? Peluda ¿Asquerosa? Una peste enorme, peluda y asquerosa, con una... Boca. Nariz. Lengua. Una boca enorme, llena de... ¿Comida? ¿Dientes? Saliva. Llena de filas de enormes dientes afilados que me perseguían. ¿Qué hiciste? Corriste. ¿Hiniste? Corrí, corrí sin parar, y entonces... ¿Y? ¿Y? Desapareció. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Que desapareció... Sí, chicos, desapareció, como por arte de magia. ¡Qué suerte tuviste! ¡De buena te libraste! Casi no lo cuentas. ¡Qué susto, chicos! ¡Qué susto!